Hola, buen día a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra tercera tertulia a la carta, ¿no? Hola, Marcia, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Muy buen día para todos en una mañana esplendorosa aquí en la ciudad de Bogotá. Sí, disfrutamos en este caso de un sol radiante espectacular. Eh, eh, eh, supondría esto que... Eh, según los, las perspectivas del IDEAM Que estaríamos entrando en época invernal Ha habido ciertos días de lluvia Pero el día de hoy sí gozamos de, una, de un día esplendoroso ¿Cómo vas? Muy bien Muy okay. bien uh -huh. Bueno, saludamos en este caso a nuestros asistentes Quienes hoy están ya conectándose con nosotros A esta tercera sesión ¿Cuál es el objetivo de estas tertulias? Siempre se ha planteado que es ideal que hablemos de astrología, es lo que nos convierte en astrólogos, nos apasiona, nos gusta. Podemos abordar muchos escenarios de la consulta astrológica, muchos de los enfoques, muchas de, de, de las perspectivas astrológicas y pues queremos que realmente este sea un espacio... que ustedes opinen, también participen, que nos sugieran eh, temas a considerar. Sin embargo, extra micrófono, hablábamos con Marcela y ese fue un tema que, que viene surgiendo a propósito de nuestro curso de Lilith. Eh, y a mí me encantaría realmente pues, aproximarnos a ese enfoque de Lilith también desde la visión psiquiátrica. En particular de una palabreja que quedó hoy allí... En el tintero, es decir, una palabra que, que surgió a propósito de un ejemplo de líder en Casa 2, que hace relación un poco a ese rechazo frente a lo económico. Muchos, muchas veces eso también traducido en términos de sabotaje, de negación, de pérdidas. Eh, desde lo externo uno dice, sí, literalmente fue una pérdida económica, pero tras de eso pueden existir eh, pautas de comportamiento mucho más profundas. Entonces, para iniciar esta tertulia de hoy me gustaría que habláramos un poco de esos sabotajes o autosabotajes que podemos nosotros experimentar en nuestras vidas en los muy diferentes contextos que hay. ¿no? Podemos tener autosabotajes en lo económico, autosabotajes en lo profesional, autosabotajes en lo afectivo. cómo medir y cómo entender un poco esas implicaciones psicológicas por tal razón pues sería interesante eh, afinar algunos criterios astrológicos pero por supuesto eh, me gustaría Marce que nos contaras desde la perspectiva de la psiquiatría cómo y en qué área somos o de qué manera se puede abordar este tema del autosabotaje que no sé si es más común de lo que yo me imagino o si son más bien casos excepcionales. Pues la verdad, como tú lo dices, en el autosabotaje lo podemos ver en cualquier área de nuestra vida, y básicamente se refiere a un término que nos indica el miedo al éxito, a llegar a esa meta que tenemos. Pues yo creo que cada uno de nosotros podría ponerse a pensar en algún momento, bueno, en qué momentos de pronto, Ahí creo que hemos perdido un sí, momento. Ahora, sí. sí, sí. ahora sí. Ahora sí. listo. Sí. Sí es, Entonces, es, es como aquellos momentos en los que nosotros que tenemos una meta específica y que nos pasa eh, que cuando ya vamos a llegar, precisamente ya no. Entonces, por ejemplo, estamos en, eh, ante la posible ganancia de un negocio y preciso, decimos, preciso lo que lo que no sucede es que antes de llegar a hacerse el negocio, y tenemos ese temor, ¿no?, que, que no se vaya a dar. En las relaciones afectivas, entonces, pero, ¿qué era lo que estaba pasando? Que de pronto, esta relación que aparentemente estaba como también, de pronto apareciera que ya no. Yo no sé decirte en términos concretos, digamos, cuánto será como... la cantidad de personas que puedan tener esto, pero yo creo que de alguna manera todos nosotros en alguna de, de nuestras áreas podemos estar eh, autosaboteándonos. Entonces puede ser en nuestra imagen personal, puede ser como que, que una parte nuestra del inconsciente no está convencido. Entonces podemos decirlo de la siguiente manera, pero ¿cómo es que yo siempre estoy pensando Eh, quiero hacer esto de esta manera, lo tengo de alguna manera en afirmaciones, lo recuerdo todos los días, pero a donde tenemos que ir es como a ese a esa parte más profunda de nosotros y algo está sucediendo. Entonces, eh, esto va con creencias también ligadas muy profundas. Podríamos hablar acerca del dinero en el que decimos, pero bueno, si yo todos los días estoy trabajando mi riqueza, mi abundancia, si estoy pensando en que es muy importante... Eh, el tener un bienestar pero qué es lo que está pasando quizá en las creencias más profundas podría estar sucediendo que en, en nuestras casas nos dijeron es que el dinero es sucio o el dinero es malo o el dinero solamente se adquiere a través de mucho esfuerzo entonces cuando estamos ante una situación contraria a lo que nosotros hemos incluido en, en nuestras creencias y nuestro inconsciente más profundo pues entonces decimos no puede ser Y aparentemente en el exterior algo no sucede que hace que no se pueda cumplir eso que queramos. Cuando ya tenemos que estar muy atentos es precisamente cuando, digamos, esa situación se repite. Porque en términos generales yo diría que todos estamos siempre expuestos a esto. Porque, porque una cosa es lo que hemos tenido en nuestras creencias y otra cosa realmente lo que en el consciente estamos pensando que debe ser. Entonces eh, yo pensaría que es en todas las áreas, Diego. Uh -huh. Es en todas las áreas, porque uh -huh. requieres efectivamente un sabotaje económico, por ejemplo. Entonces tú nos dices si sí, puedo considerar el dinero sucio, ¿no? O hay una culpabilidad en tenerlo. Uh -huh. eh, ahí llega la astrología profesional, ¿no? Entonces, la astrología profesional te dice, efectivamente, en tu casa dos? Hay tales potencialidades, esas potencialidades se ven o se encuentran habitualmente referidas o referenciadas, por ejemplo, a determinados aspectos positivos. Podemos tener la presencia de Júpiter, podemos tener un trasfondo de un Saturno muy bien aspectado, un Venus, es decir, podemos tener trígonos y sextiles que posibilitan beneficios económicos. Pero tras ese, digamos, tras ese registro existen esas creencias Creencias que también pueden ser perfectamente situadas en determinadas casas. Por ejemplo, las creencias de mis ancestros de familia, Casa 4, ¿no? La memoria celular de mi Casa 2, o sea, todos esos antepasados aún más ancestrales, o aún incluso, pues, esas experiencias del vientre, o, ¿por qué no mencionarlo aún, de vidas anteriores si es que se considera como, como hipótesis de trabajo? Eh, bueno, yo aquí voy a. ponerles pantalla para que nos para que nos visualicen bueno creo que ya, ya retornó la la imagen me voy a dar aquí un, para que visualicen quizás mi pantalla y podamos ir ilustrando esto entonces eh, um, mencionábamos que pues la astrología parte de un, de un aspecto, digamos, muy realista, ¿no? El, el realismo realmente proviene y es clarísimo a través de experiencias o de vivencias que se, que se nos dan y que si nosotros lo miramos desde la casa uno, pues son los registros de nuestra infancia, ¿no? Y esa infancia, pues, necesariamente ha dejado unos patrones, unos condicionamientos. Entonces, evaluar esas causas y esas raíces puede hacer que no nos autosaboteemos, ¿no? Pues si es el caso del económico, mi familia siempre consideró, llegó a considerar que no era piadoso tener el dinero, que es inadecuado tenerlo, que solo los pobres irán al cielo. Es decir, yo puedo estar albergando una percepción moral, ética, filosófica, religiosa, muy respetable, pero que en el momento en que a mí me llegan en mi trabajo y me dicen, ven te pago esto, no, no, no, tranquilo, deja así, o después arreglamos. O es decir, no valoramos nuestro trabajo, nos estamos autosaboteando. O tenemos un registro de fracaso en nuestra casa 10 y obviamente nos es impuro, nos es inconcebible eh, oh, brillar con luz propia, se, se, considerarnos merecedores de, de un atributo específico en nuestras existencias. Y a lo mejor eso, eso, y es la labor extraordinaria del astrólogo, llevar a concientizar esos patrones. y poder considerar, efectivamente esto lo tienes que potencializar, trabajar. Pero antes desvirtuar o trascender esos elementos que tú muy bien refieres, de qué manera me autosaboteo. Yo creo que todos hemos tenido experiencias de autosabotaje. Justo cuando estamos esperando la promoción o el ascenso, si es el caso de alguien que aplica a su entorno laboral, oiga, ¿qué pasa que al final no...? O estaba esperando este negocio y se me cayó. O estaba esperando, estaba a puertas de esta relación y algo en mí se ha generado auto, ha generado ese, esa auto, ese autosabotaje. Entonces yo puedo adjudicárselo a algo externo, el destino, la suerte. bueno. ¿Será acaso que de mí se está generando un complot? ¿Ibas a mencionar algo, Marce? Sí, sí, eh, eh, digamos que también lo podemos ver cuando nos damos como razones. Imaginémonos que, que una persona que esté, que sea obesa y que dice, no, pues a mí no me importa, o sea, digamos que conociendo como como mecanismo de defensa en su, en su conciencia, ya en algún momento, bueno, yo sé que estar obeso me puede traer problemas para mi salud, para mi autoimagen, que no me hace sentir bien, pero utiliza un mecanismo, eh, por ejemplo, de represión y ahí en ese momento, simplemente no aborda la situación y sigue comiendo, no importa que, que se esté haciendo daño, no importa que de pronto ya sus exámenes muestren que tiene una diabetes secundaria. Entonces, ese, ese tipo de razones que nos damos como para ocultar esa dificultad que tenemos, pero simplemente la estamos poniendo como una defensa para no enfrentarnos a la situación. Entonces, podemos decir, no, es que lo que pasa... Finalmente es que no es tan importante o, de todas maneras, así yo haga mucho esfuerzo, no va a pasar. Entonces, ¿para qué lo intento? Ese ese ni siquiera lo intento, también puede ser parte del autosabotaje. Entonces, por ejemplo, la autoestima puede suceder muchas veces. Mejor no me arriesgo, mejor no, no lo empiezo también. También es de parte del autosabotaje, no solamente cuando estamos ya llegando, sino de pronto para dar ese primer paso. para iniciar lo que queremos. Ay, ah, eso eso me recuerda a algo que en los arcotes psicológicos se menciona, o hay una palabra que, o una frase que acuñan y es la, la profecía autocumplida. Ajá. Es decir, alguien dice, y si ve y lo intenté, y vea, se me confirmó Ajá. que efectivamente iba a fracasar. Exacto. Mira, este punto me hace recordar muchas cosas, ¿no? Nosotros hablamos en términos astrológicos y podemos verificar astrológicamente los sucesos del individuo. Y los sucesos del individuo se pueden caracterizar por sucesos tensionantes o facilitantes, ¿verdad? Eh, somos conscientes de nuestras tensiones y limitaciones y somos conscientes de nuestras oportunidades. Los ciclos en astrología, tránsitos, progresiones, nos dicen momentos extraordinarios. A, a, a diversos consultores astrológicos es probable que les suceda. Evidentemente encuentran que la revolución solar de ese año te garantiza una buena relación de pareja. Confirmado incluso por tránsitos adecuados y progresiones, sugiere la relación adecuada de la persona. ¿Somos lo suficientemente profesionales, no sólo para pronosticar el hecho que debe cumplirse, sino para preparar a la persona para que asuma consciente y adecuadamente el suceso? Sería una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque he visto muchos casos de que efectivamente la relación llega, porque matemáticamente la astrología confirma los eventos. pero si el registro de la persona es de fracaso llega, vive la relación y la autosabotea sí, de acuerdo es muy interesante esto porque inclusive eh, esa era una de las preguntas que yo le, le hice de, frecuentemente al principio especialmente porque cuando yo entré a la astrología eh, uh -huh. yo yo entré haciendo constatación, yo decía esto, esto es increíble y cada vez Precisamente me, me enamoraba más de la astrología porque encontraba que co podía constatar en la vida del paciente qué era lo que estaba sucediendo a través de su carta natal. Y de pronto, pues en, ya en el trabajo en, en psicoterapia con mis pacientes, yo empecé a darme cuenta que a pesar de encontrar unas situaciones facilitadoras, eh, eh, unas eh, fortalezas grandísimas, de todas maneras, la persona podía llegar y lo que tú dices, se empezaba a dar la situación, se podía ver que, que eh, a través de la carta podía hacer algo maravilloso y no. La persona de pronto decía, no, ya, esto se acabó, no puedo continuar. Y ahí es cuando, ahí es cuando yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de todo esto tan bonito no se está dando. Entonces yo, yo... Yo ahí empezaba a notar cómo era de importante poder entender esos registros, porque aunque tú tuvieras esa posibilidad a través de tu carta, podrían haber sucedido cosas a través de tu historia que de pronto hacían que estuvieras ligada a unos miedos profundos. Y ese tema de los miedos es interesantísimo porque a pesar de que tú tengas todas las posibilidades, puede suceder que ya... Con ese, con ese bagaje de miedo que tienes, pues simplemente no puedes llegar. Entonces ese es otro, ese es otro momento de autosadoje interesantísimo. Entonces tú le puedes decir a través de su carta, mire, tiene todas esas buenas opciones, pero la persona sigue y persiste teniendo dificultades. Y eso sí hace parte, hace parte de todos sus temores o ancestrales o de, de experiencia de vida. Eso de lo ancestral, ¿no? En astrología tenemos unas áreas eh, concretas para examinarnos desde lo ancestral. Eh, la casa 4, nuestra raíz genética, más inmediata. La casa 12 como factor de memoria celular aún en generaciones demasiado ancestrales. En teoría esto tendría que ver desde el instante mismo de la evolución del ser humano. En términos reencarnacionistas serían nuestros bagajes ancestrales en todo el paso por las diferentes existencias. En términos más realistas también puede ser un poco más concretos, ¿no es cierto? Puede ser nuestra época del vientre. Esos, esas informaciones propias de los primeros años de vida que se acumulan y que pues, allí dormitan, propias de nuestra casa 1. Desde lo neurológico y desde lo psicológico podemos abordar... Eh, Un, un crecimiento extraordinario Es decir, a mí me apasiona mucho el tema del cerebro Y que qué agradable compartirlo contigo Y con todos ustedes, por supuesto Y es que nuestro cerebro tiene, digamos, ciertas zonas A lo mejor tú no lo puedes ampliar mejor Pero pues hoy día casi que para todos es bien sabido Que tenemos una corteza cerebral Que digamos que en términos evolutivos Hace parte de, nuestra, de nuestro último eslabón evolutivo es como donde se centralizan las funciones de nuestro hemisferio racional, por ejemplo, por una parte y de nuestra percepción subjetiva y emocional por el otro, ¿verdad? Sin embargo, quedan vestigios de esa evolución, por ejemplo, en el cerebro antiguo, cerebro reptil, ¿no?, que es quizás donde podemos encontrar cerebralmente lo que de otra manera podemos vislumbrar en astrología a través de las casas ya mencionadas, o sea... todo ese bagaje ancestral que ha quedado a través de las generaciones o a través de mi memoria celular, o sea, ese cerebro antiguo o cerebro reptil. También está el cerebro mamífero o emocional, ¿no?, con el centro límbico y esto. Eh, desde la psiquiatría y desde la neurología, ¿cuál sería la aproximación o la función de estos cerebros, Marcel? Pues, mira, básicamente el cerebro trino, se eh, se explica porque se necesitaba de alguna manera como entender nuestras respuestas emocionales y básicamente básicamente podríamos dividir nuestro cerebro en tres estaría pues la primera parte inicial que es el cerebro reptil y la analogía aquí y efectivamente es porque así lo somos dentro de la evolución Este cerebro reptil eh, se manifiesta básicamente muy, de una manera muy instintiva. Y aquí está el tallo cerebral donde nosotros eh, tenemos nuestras funciones más primitivas y primordiales de supervivencia, como es la respiración, eh, como es el, el, el, ritmo, el ritmo cardíaco que se da desde ahí. Cualquier lesión que nosotros tengamos en tallo cerebral, pues definitivamente hace que podamos fallecer. Y dentro de lo instintivo, entonces, podemos entenderlo así. Y es que si nosotros pensamos en, el, en los reptiles, los reptiles básicamente para hacer sus crías, pues lo que hacen es poner huevos y los dejan a la interferi Inclusive nosotros podemos ver mamás reptiles que se comen a sus hijitos. Entonces, simplemente es cuestión de instinto. La agresividad aquí es bastante marcada. Y eh, no hay problema si entre ellos mismos se comen. Como vimos, la mamá puede comerse a sus hijitos. Eh, durante la evolución, después viene el cerebro mamífero, que básicamente estaría para nosotros, sería para nosotros el sistema límbico. Entonces, si nosotros vemos al mamífero, fíjense ustedes que ya sus crías están dentro de la mamá. Ya es una mamá cuidadora. Nosotros ya podemos... Ver a los mamíferos la expresión de emociones, eh, eh, pongámonos, pensemos en, en, en nuestros perros. Eh, nosotros sabemos cuando nuestros perros están tristes, cuando están contentos, también podemos percibir a través de ellos eh, la manifestación y expresión de, de sus emociones. Pero además ellos tienen la capacidad de cuidar a sus crías y lo hacen de una manera diferente, ya no los dejan a la intemperie. Ya los cuidan y nosotros no nos podemos acercar eh, a una mamá mamífero cuando tiene a su cría. Lo va a cuidar y lo va a hacer respetar y no va a dejar que nadie se le acerque porque, porque va a estar ahí pendiente y no puede ver muchas de las hembras muy, muy agresivas cuando se van a acercar a sus crías. Y de, después en la, en la evolución tenemos pues ya toda la parte del tercer cerebro que es de la corteza cerebral y que ya es más racional. Entonces, eh, ya aquí en la parte racional, pues nuestras emociones están conectadas con nuestros pensamientos. Es así como eh, nosotros podemos percibir la emoción y de acuerdo a nuestra percepción de lo que está sucediendo, tenemos nuestros pensamientos y llevamos a una acción. Entonces, eh, digamos aquí, cuando no hay una suficiente conexión, entre esta parte límbica y la corteza eh, nos pasa lo siguiente es que actuamos por la emoción antes de pasar a la razón ese sistema límbico es perfecto estaba si quieres deja deja es, de, deja la anterior que estamos viendo el tallo cerebral que es perfecto antes antes a ver este este mm, no Hay uno que tiene. ese perfecto. Ah, ok, ok, ok. Este mismo. Ok. El anterior. Bueno, aquí vemos, aquí está perfecto. Vemos, vemos el lóbulo, el cerebro reptil, ahí está el tallo, perfecto. El cerebro mamífero, que es el sistema límbico, y uh -huh. el cerebro humano, pero en realidad es que el cerebro humano es todo. O sea, lo que pasa es que aquí está la corteza. Y sí. está ese lóbulo prefrontal que. Es muy importante en el ser humano porque si nosotros nos damos cuenta, todos los cerebros en general, eh, el resto de especies no tienen cabón evolucionado en ese cerebro prefrontal, porque es que ahí estaría la razón. Eh, Tú tenías otro más adelante donde podemos mostrar el tallo cerebral. Ese, perfecto. Uh -huh. eh, fíjense ustedes que aquí tenemos, básicamente, el, el, el tronco encefálico o tallo cerebral, está constituido por el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Ah, y aquí hay una cosa que siempre yo, yo he tenido una, una duda, y es que eh, cuando nosotros hablamos del nodo, eh, uh -huh. que el nodo es un puente, siempre nos sí. referimos al tallo, ¿no es cierto, Diego? Correcto. En astrología, el nodo norte eh, tiene unas, tanto el nodo norte como el sur. A mí me llama mucho la atención mencionarlo y referirlo, porque son exactamente un puente, ¿no? Puente entre el pasado y el presente. Esas son palabras de mi amiga Cecilia. Sí, exacto. Quien creo que también nos acompaña. Un saludo especial, Ceci. Eh, sí, eso, eso tiene mucho que ver con el puente y, y viene muy a colación de los registros del pasado, precisamente por lo que en realidad son los, digamos... Lo que, lo que es el nodo norte y el nodo sur fíjate que el nodo norte y el nodo sur desde la astrología kármica sugiere que es nuestro eslabón relativo, por ejemplo en el caso de este que es el nodo sur por ejemplo a la vida anterior uh -huh. sí, o sea tenemos nuestro atavismo, nuestro pasado, la memoria celular serían nuestros registros más ancestrales las lecciones aprendidas, por ejemplo y fíjate lo que dice acá el bulbo raquidio o el ADN o el cerebro reptil De la misma manera, por ejemplo, en que sería, porque el nodo norte no vive sin el nodo sur, entonces también relaciona ese mismo nodo, ese mismo cerebro reptil, tan solo que aquí como propósito. Y ese propósito se escenifica en torno un poco a, a, a eso que llamamos intuición, digamos, aquí creo que la la, lo es que, lo que me mencionas, es decir, Eh, hoy día se considera que la intuición es algo que nos señala desde lo más interno algo que debemos tomar como decisión, como objetivo, donde uno tenga el nodo norte y el nodo sur tiene niveles altísimos de intuición. Pero me llama mucho la atención algunas observaciones recientes en torno a la intuición. Entonces algunos analistas del cerebro sostienen que la intuición más que intuición como la concebimos es el recuerdo de vivencias ya vividas, valga la redundancia, o de experiencias ya vividas. Ejemplo, ponen a un bombero que tras mucha práctica hace mecánicamente sus ejercicios ante, ante, ante un incendio, entonces saca la manguera, hace. Pero también ponen el ejemplo de individuos en comunidades indígenas que no necesitan saber la bioquímica de la planta para saber sus propiedades y refieren que en sus ancestros, ¿verdad?, Existe esa información, esa información se pierde en el tiempo, pero surge y emerge en el momento en que se necesita. Entonces, desde el punto de vista astrológico, el bulbo raquídeo, como el nodo, es indicador de la intuición, del puente, del como lo afirma Cecilia, entre el pasado, el presente y el futuro, y que por supuesto es un tema que desde, desde lo astrológico tiene, tiene muchas implicaciones, ¿no? Entonces... Eh, aquí te vuelvo a mostrar la imagen, creo que se me perdió la del bulbo raquidio. Bueno, mientras te la te lo ubico, sería muy importante que nosotros observáramos esos ancestros y esos registros que se dan y sobre todo a través de la función de los nodos. Entonces, si nosotros entendemos por qué en la teoría reencarnacionista se considera que efectivamente rigen las vidas anteriores, pues también es válido sostener. ¿Verdad? de qué manera o a través de qué criterios, pues si hemos tenido un pasado ancestral que me vincula a otras vidas, eso cerebralmente se puede, digamos, determinar. O sea, es válido entonces entender cómo, bajo la presencia del nodo, que, que es el que perfectamente relaciona lo ancestral, pues sí, está mi, mi origen más ancestral evolutivo. Pero ¿por qué no sostenerlo también en mis vidas anteriores? ¿no? Si es que le queremos dar... Esa, ese enfoque, ¿no? Claro, tú aquí tocas un tema importantísimo y es que precisamente no podemos pensar que, ese, que el cerebro reptil es solo de los reptiles o sea, que el instinto, la intuición la agresividad le pertenece a ellos es que nosotros tenemos, tenemos dentro de nuestra evolución y seguimos teniendo exactamente ese cerebro entonces es muy interesante porque Porque parte de lo que hay veces nos aqueja la sociedad es que nos inhiben la expresión de pronto de la agresividad o del mismo instinto y entonces somos tan racionales que inclusive esa parte del tallo y de nuestro cerebro más reptil, pues supuestamente no debería estar. Y, y lo que sabemos es que hace parte de nosotros, entonces es como poder también acercarnos y entender que, que sí, que efectivamente nosotros no podríamos sobrevivir sin nuestros instintos, no podríamos vivir seguramente sin la intuición que muchas veces nos salva de situaciones que nos permite que, que, que la vida continúe, ¿no? Entonces sin ella no podríamos. Uh -huh. Entonces, digamos básicamente, este sería el cerebro más primitivo. Yo vi que tenías ahí un sistema límbico también, que sería como el segundo cerebro, a ver eh, más adelante me parece que ¿Es muy... este? ese perfecto perfecto este este aquí aquí aquí fíjense ustedes que hay un, un órgano que es la amígdala la amígdala, la amígdala cerebral S, eso es muy importante dentro de nuestra memoria emocional Eh, nosotros tenemos varias amígdalas, pero esta se refiere, refiere a la amígdala cerebral y aquí es donde está nuestra memoria emocional. Eh, si nos ponemos a pensar desde qué edad, recordamos, hacia los cuatro años, casi siempre, en la mayoría de las personas podemos eh, empezar a tener nuestros registros de memoria racional, pero aquí en la amígdala es donde tenemos la memoria emocional. Y esta... está haciendo conexiones, nuestro, cuando nosotros nacemos nuestras neuronas que están en ese momento listas para recibir todos los estímulos eh, que empezamos desde, desde nuestro nacimiento, indudablemente estamos haciendo conexiones antes de nacer. Pero estos primeros siete años de vida y esto con relación a la importancia que hemos venido eh, hablando de los primeros siete años de vida y todos los registros que tenemos, pues son muy importantes porque es que ahí es cuando se, nuestro cerebro hace las mayores conexiones. Entonces empiezan a establecer redes y recuerdos y fíjense ustedes que quedan esos recuerdos a nivel emocional. Pero lo interesante aquí es que no siempre los tenemos en nuestra memoria racional y esos primeros cuatro años de vida se quedan en nuestra emoción. Entonces, los registros primitivos eh, de, de los sucesos están más a nivel emocional. Eso hace que de pronto más adelante, y volvemos a, pues, a, al tema inicial que habíamos habíamos abierto con Diego que es el autosabotaje, nos pueden pasar cosas que de pronto quedaron registradas tan inconscientemente que más adelante cuando tengamos algún evento decimos pero ¿por qué es que actuamos así? ¿por qué es que nos da miedo? ¿por qué es que eh, de pronto no logramos eso que queremos? Y quizá podemos entender que eh, algunas de nuestros, nuestras vivencias Las situaciones traumáticas quedaron profundamente registradas en nuestra memoria emocional y en ese instante nos cuesta mucho trabajo poderlo ver desde lo racional. Eso es muy interesante. Aquí nos quedan unos registros que son supremamente importantes en nuestra actuación después más adelante. Ok. Y quedaríamos por abordar la, la, la parte más reciente, ¿no? Como los sí. lóbulos cerebrales, la corteza cerebral. La corteza. Y hablabas un poco del lóbulo frontal y prefrontal, que es el que nos permite tomar decisiones, racionalizar las cosas. Bueno, hay, un, sí. hay una observación de algunos que sostienen que en la adolescencia prima el cerebro emocional sobre la sí. corteza prefrontal, ¿no? Entonces el adolescente uh -huh. es más emocional, más impulsivo Exacto. y no piensa tanto. Y que se supone después de veintitantos años ya se asienta la corteza prefrontal, que es la capacidad de mirar, racionalizar, tener un grado de madurez... y de permitir que sea nuestro factor de decisión consciente el que opere más que nuestros instintos. Uh -huh, de acuerdo, así es. Veía yo un programa en donde se hacían esfuerzos por capacitar soldados en presión, ¿no? Eh, no en prisión, sino en presión, o sea, en situaciones de riesgo, como por ejemplo en Afganistán, y se les adiestra a que no se autosabotien desde lo emocional, porque para nosotros desde lo astrológico es bueno entender que nuestras emociones son una realidad interna, Las emociones son típicamente cerebrales relacionadas con ese centro emocional que tú ya bien nos has descrito y que relacionan otras glándulas endocrinas, ¿no? A través de ese motor que es la amígdala. Es decir, relacionar nuestro, nuestros miedos, nuestros temores, la ira. Entonces, se plantea mucho lo de la inteligencia emocional. Y desde nuestra carta astrológica tenemos puntos específicos a considerar. Una, por ejemplo, puede ser una emoción de una luna en escorpio, ¿no? Pues es el caso de donde está hoy nuestra luna, ¿no? ¿Verdad? Entonces es la emoción emocional que nos pone a ser inquisitivos con nosotros mismos, a observar el, el detalle y ser autoflagelantes muchas veces desde la obsesión, desde el detalle, desde la paranoia, ¿verdad? Otra emoción puede ser, incluso desde los celos, ¿no? Otra emoción puede ser las emociones de Marte, ¿no? Las emociones de Júpiter, las emociones de Saturno. desde los miedos y depresiones del Júpiter en Capricornio, por ejemplo, y pasando por toda esa gama emocional. Vemos el hombre interior reflejado en cada uno de esos puntos. Ahora bien, la emoción, como bien lo menciona Marcela, está diseñada para prevenirnos, ¿no? para permitirnos incluso sobrevivir. Entonces les mencionaba lo de los soldados en Irak que les dicen, bueno, pues aprendan a entender que una cosa es el impulso emocional y otra cosa son eh, la corteza frontal con sus decisiones. En astrología podemos equiparar eso a las casas, de qué manera tomamos decisiones a través de un hecho de casa o de un suceso típicamente emocional que puede ser un planeta. Cuando sacamos nuestra ira estamos exteriorizando el principio fundamental de Marte. Es necesario hacerlo, es conveniente hacerlo, pero un Marte en 10 no muy bien trabajado, por ejemplo, que sería este ejemplo acá. Puede ser la ira que hacia un jefe o hacia superior puede costar mi trabajo, por ejemplo, ¿verdad?, pese a que la emoción de Marte es la emoción, la inteligencia emocional me sugiere, optimice eso, sea asertivo, sea directo, pero hágalo adecuadamente y no se autosabotee, por ejemplo, proyecciones profesionales, porque como hemos insistido muchas veces el sabotaje proviene y en general proviene de registros muy ancestrales, ¿Qué otras características podemos encontrar en la corteza más reciente, digamos nuestros lóbulos cerebrales más recientes? Digamos que en, en términos, un poco para, para poder complementar lo que tú estás diciendo, uh -huh. eh, lo importante aquí dentro de. sobre todo el lóbulo frontal y prefrontal es que tú puedas hacer conexiones al tu centro límbico entonces eso eso nos permite ser más coherentes o sea en términos de si yo conozco y identifico mis emociones yo puedo eh, tomarme ese tiempo suficiente para la acción Entonces el ejemplo que tú ponías muy claro del adolescente que es más impulsivo puede caer en cosas como las adicciones porque es es el deseo que también puede ser un deseo eh, que viene desde el tallo cerebral y el eh, porque viene de, de, con la dopamina, ¿no? O sea es es el deseo del placer. Fíjate que eso es algo muy instintivo y también. Es, sí, Sí. Exactamente. Como me gusta a mí eso que, que, que está pasando? Entonces simplemente voy y lo hago, pero no pasa a través de la razón. Entonces cuando nosotros logramos que eh, podamos identificar esas emociones y conectarlas con la razón, eso nos permite ser mucho más coherente con nosotros mismos. Ahora, la pregunta que tú haces de los lóbulos, cada uno de los lóbulos en general, tienen una función, digamos que tiene funciones más específicas, pero todas están relacionadas entre sí. Por aquí Paola no, me pues, hacía una pregunta con respecto al lóbulo temporal. Y básicamente, pues en el lóbulo temporal está, eh, digamos, encontramos la, las funciones de memoria, eh, el poder recordar palabras u objetos. En el... En algunos casos, y eso lo podríamos ver, por ejemplo, en situaciones donde hay epilepsia, que hay, que el, el lóbulo temporal o en enfermedades de, me, de la memoria estaría ahí, estaría, encontraríamos ahí la patología. Pero básicamente el lóbulo temporal está relacionado con la memoria. Entonces tú puedes encontrar que cada uno, cada uno de los lóbulos tiene pues una acción. En, el, en, el, en la corteza, o sea, el lóbulo occipital, en la corteza del lóbulo occipital estaría implicada la capacidad que tenemos de interpretar lo que vemos. En el lóbulo parietal tenemos más la parte sensorial de todo nuestro cuerpo. Entonces, y ahí también podemos ver los números y es cómo manipulamos los objetos también. Eh, como les conté, en el lóbulo temporal pues estaría en la memoria En el lóbulo frontal, del que ya hemos hablado, también están pues, el control de impulsos, está el juicio, eh, la producción del lenguaje también la tenemos, también hay una, una parte pues, de la memoria, como lo vemos. Eh, la socialización es, es muy importante porque, como ustedes saben, parte de lo que nosotros somos como seres humanos es que somos seres sociables, somos seres de, de, de estar con otros. Entonces, esto también nos lo permite de una mejor manera el lóbulo frontal. Eh, ¿Sería como esa la pregunta, ¿verdad? más o menos? Que... Sí, sí, además los hemisferios que, como sabemos, hay uno muy racional, digamos, muy concreto y el otro muy análogo, ¿no? Nuestros sí. dos hemisferios. Estos... Pregunta Graciela que si las funciones del cerebro o el cerebro en sí están relacionados a la casa 3 o a la 12. Sí, a la 3 y a la 9 y a la 12. ¿Por qué? Porque en la casa 3 evaluamos el mundo a través de lo que podemos llamar o denominar mente concreta. Eh, justamente en la casa 3 tenemos la necesidad de expresar todo a través del lenguaje, a través de la comunicación, a través de la lógica. Es la mente, fíjate lo que dice acá, concreta y racional. Eso sería muy común. para una persona diestra, que sea su lóbulo cerebral izquierdo, el que acuña esas funciones lógicas, racionales, metódicas. Y ese lóbulo analógico que sería el izquierdo, eh, perdón, el derecho, tiene que ver realmente con ese pensamiento intuitivo, ¿verdad? Fíjate lo que dice acá. A su vez tiene que ver con esas imágenes analógicas, simbólicas, filosóficas, pero también con la casa de Adoste. en donde pues estamos viendo ya otro nivel de inconsciente, como es el inconsciente colectivo, como son los sueños, ¿verdad? Muchas veces el escapismo, el arte, bueno, son muchas de esas características. Eh, bueno, yo, yo quiero tocar este tema a propósito de, de, de, de, de varias cositas que se me vienen a mí a la mente. Una de ellas es eh, cómo conciliar el pensamiento, no sólo el pensamiento racional, que es ya lo hemos visto y nos lo ha ilustrado muy bien Marcela, la última capa evolutiva del cerebro, con esos registros ancestrales, bien sean los que vienen aquí de la infancia, los primeros años de vida, esa parte límbica que ya nos habla de los cuatro años, cómo ligarlo a la casa 12 y ese, ese nivel tan ancestral, no que se refiere por ejemplo a la época del vientre, a la memoria celular, al pasado ancestral evolutivo, cómo ser coherentes, esa es una palabra que yo destaco, o sea, la coherencia entre todo ese mundo, aún a pesar de que pues, nosotros como seres humanos a lo mejor no estamos ni debemos encaje, en, encajonarnos en tal coherencia, o sea, somos diversos de acuerdo a los escenarios que nos corresponde a vivir, es decir, somos diversos frente a nuestra 11, somos diversos frente a nuestra 10, en fin, frente a cada una de las casas, pero por ejemplo, hablando un poco de... de de observaciones a propósito de personas que en algún momento empiezan con el así llamado pensamiento positivo. Entonces muchas escuelas de pensamiento te dicen, sé positivo y triunfarás, ¿no? Entonces ahí vienen cosas que son muy valiosas incluso desde la percepción de la autoestima, son muy valiosas desde la percepción de, ¿qué te digo yo? Son valiosas desde, desde ir cambiando formas de pensamiento inadecuadas. Entonces aquí habría que hacer una observación muy importante. Mucha gente cuando empieza a pensar positivamente, yo todo lo puedo, yo todo lo hago, yo soy, bueno, en fin. Ese tipo de decretos y mantralizaciones son positivas, pero ojo, me he encontrado con personas con niveles de frustración altísimos cuando se están dando cuenta que aunque digan y se propongan ser muy positivos y hablar de que son positivos, eh, los hechos en la realidad son contrastantes. Entonces mi observación y mi sugerencia a ese, a ese nivel es plantear lo siguiente. Yo puedo desde mi mente racional y desde mis lóbulos cerebrales proponerme ser positivo, pero si antes, ojo, antes no observo las resonancias que surgen de por allá de mi memoria más antigua. Ya vimos cuáles son memoria celular, ya vimos memoria ancestral, ya vimos el bulbo raquídeo, ya vimos centro límbico. Pues resulta que sí, yo hoy día me propongo ser muy positivo y decir que soy próspero, pero resulta que por allá todos mis ancestros tuvieron carencias, ¿verdad? Y todos mis ancestros estuvieron en dificultades económicas. A lo mejor observen todos esos registros de signos de tierra, o Virgo sobre todo. Fuertes prominencias de planetas en Virgo son miedos muy fuertes a la carencia, semejante a lo que hace el roedor, trabaja por emergencia. Entonces la observación aquí, más que deslegitimar ese positivismo, es ahondar un poco en las raíces de la memoria. Tengo yo que primero ir concientizando ancestros que tienen miedo a la carencia y que por ende, así yo desde lo consciente diga que soy muy próspero, si desde lo inconsciente me siento un pobre, puedo más que generar un beneficio, una frustración. Entonces aquí el objetivo sería, primero busquemos esos, esos rasgos, ancestrales que han quedado, que no son muertos ni malos, sencillamente en su momento se diseñaron como mecanismos de supervivencia y de emergencia, pero que reflejados a la luz de una carta astrológica y a través de las observaciones cerebrales, confirman como pues esos registros han quedado allí anclados, registros de miedo y de abandono, entonces yo me propongo ser el hombre más feliz en la vida de pareja, pero por allá un registro de mis cuatro años de vida, de mis primeros, de, de mi vida en el nacimiento de sucesos de mi casa 1, sugirieron que mis padres tenían conflictos, que hubo un abandono, que hubo luchas, y por más de que me proponga racionalmente ser muy positivo, si no concilio, si no integro ese, ese sentimiento de abandono que viví en mis años previos, posiblemente no voy a vivir con plenitud y me voy a autosabotear. por más de que decrete y sea y me considere muy positivo. Esto a propósito, precisamente, de que muchas veces, para poder realmente tener un cerebro, digamos, positivo y consciente, lo primero sería eliminar registros inadecuados. Más que eliminarlos es reorientarlos, ¿no? Registros de infancia, del vientre, de ancestros, y darse cuenta de que si yo ya reconcientizo mi miedo a la carencia y doy un valor diferente a eso, ahora sí puedo pensar en términos positivos, pero sería el riesgo de quienes empiezan a a considerar desde lo racional solo su positividad y no se dan cuenta que se autoboicotean y eso es casi tan frecuente como es evidente desde la función cerebral y desde esos registros ancestrales claro hay una hay hay hay hay muchos ejemplos pero recuerdo en este momento una una paciente que tenía dificultades en hacer relaciones de pareja, uh -huh. cuando empezamos a ver un, un poco la historia de su familia era muy interesante porque la gran mayoría de las mujeres, además que era una en, en su familia había muchas mujeres, eh, se habían separado o nunca se habían casado y uh -huh. el, el motivo de consultar a eso, que es lo que me está pasando, que yo no puedo tener una relación de pareja, eso es muy interesante cuando... nos sentamos y empezamos a mirar la historia de nuestros ancestros y nuestras familias, empezamos a encontrar unos registros supremamente esclarecedores y que nos hacen conscientes de pronto que esto viene mucho más allá de solamente el problema puntual presente en el que yo no puedo tener una pareja. Entonces es supremamente bonito hacer ese trabajo. O sea, eh, personalmente para mí fue una de las claves dentro de mi proceso personal. Y empecé yo a darme cuenta cómo eran las relaciones y los roles de las mujeres en mi familia. Eso, eso para mí fue como abrir una nueva puerta a, a, a una conciencia que necesitaba pues en todo mi proceso. Es muy bonito el que podamos hacer ese ejercicio. Claro. Eh, queríamos hacer esta charla porque pues siempre en astrología apelamos a, a, a considerar al ser humano integral, ¿no? Eh, privilegiando ciertos escenarios y quizás omitiendo algunos. La astrología profesional nos pone en un ser humano realista, pero al mismo tiempo es la oportunidad de canalizar hechos que a su vez son materializables. Cuando nos referimos aquí a la Casa 7, el asesor astrológico puede identificar perfectamente qué aspectos positivos se dan dentro del inventario de esa Casa 7 y estimular el trabajo consciente de esa facilidad, como también determinar las tensiones que, por ejemplo, para el caso que, que cita Marcela, del compromiso, de la relación, de esa búsqueda, de esa pareja, bueno, cuáles también son los aspectos tensionantes, de dónde proviene, cuáles son esos registros. Y una vez nosotros identificamos eso, podemos, ahí sí, eh, no solo predecir, sino también llevar a nuestro consultante o, o de ser el caso a nosotros mismos, porque uno en fina, finalmente en astrología no solo termina en función de... ...de ayudar a clarificar a los demás... ...sino fundamentalmente a uno mismo... o sea, ...la inteligencia en las tomas de decisiones... ...la inteligencia en saberme... ...relacionar... ...la inteligencia emocional... ¿no? ...la inteligencia de mis instintos y... ...la intuición que prima en mi vida... ...entonces... Eh, ...eso pues en astrología privilegia el uso de las casas... ¿no? Eh, ...las casas son hechos reales... ...las casas son hechos que... ...que tengamos o no conciencia de registro... ...se viven en nuestro día... El tener el nacimiento de un hijo, por ejemplo, es un suceso de cinco que, que llega. El suceso de una profunda y plena relación sexual es un hecho también de cinco. El tener o no tener trabajo es un, un privilegio o, una funda, o un fundamento de las seis. Es legitimar ese mundo que es real para nosotros, pero teniendo en el trasfondo todo ese mundo intangible. El mundo intangible de las emociones, que son las posiciones de los planetas en los signos, el mundo intangible de esas mismas casas como registro. Nuestra infancia, nuestros primeros años de vida y quizás otros escenarios. De modo que, que, que era un poquito el objetivo de, de mencionar hoy a propósito de los famosísimos autosabotajes. Hay bueno, otro nos... que me parece súper sí. interesante, Diego, y es, es, es Casa 12 eh, con el tema de embarazo. Y es cómo como pues los estudios con claridad han demostrado que, eh, por ejemplo, hay niños que pueden tocar una canción que era la que le ponía a la mamá cuando estaba en el vientre. Entonces, eh, hacemos a propósito, pues, registros desde siempre y Casa 12, pues, nos está mostrando el momento de embarazo, ¿no es cierto? Entonces, eh, ese, ese, por ejemplo, es, es, uno, es uno de los que me parece supremamente interesante porque uno dice, bueno, quizá... Quizá muchos, muchos de nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que pasó o cuáles fueron las dificultades o qué estaba pasando con mamá o con papá en ese instante mientras eh, estaba en proceso de embarazo o cómo fue la gestación, porque de pronto fue un momento muy difícil para los padres que en ese momento eh, no esperaban el nacimiento de ese bebé y, es, y se vivieron circunstancias muy difíciles. Entonces quedan esos registros. que en algunos casos, digamos, se han dramatizado tanto, entonces no, usted como es, en ese momento está embarazada, mamá no puede sentir ni emociones, ni puede llorar, no, claro que sí, claro que sí, lo que pasa es que podemos tener sucesos en ese momento que pueden marcar de ahí para adelante nuestra historia de una manera muy particular. Sí, eso es eso es demasiado cierto, donde uno tiene su casa no se debe observar, Y que tiene ya un ancestro. Digamos, la casa 12 es similar a lo que sería el nodo sur. Uh -huh. Es decir, traigo ya, traigo tras de mí un, un origen. Y ese origen, y a lo mejor se ha llenado con un componente. Eh, la misma casa 12 es el, el, el, el instante, o, o, o muy seguramente es la recordación. o lo que yo ya traigo dentro de mí, no es ni bueno ni malo, es sencillamente un pasado. Entonces, eh, justamente ayer en una clase presencial hacíamos un ejercicio con unos valores de Aries en casa 12, sí, Aries en casa 12, y era sorprendente que el 90% de los casos referidos a Aries en casa 12 mencionaban eh, aspectos relativos o relacionados, por ejemplo, muchas veces con agresividad en el vientre, en otros casos... literalmente la mamá guerriándose, ¿no? O sea, luchando, enfrentando a la mujer heroica que, que enfrenta y supera adversidades. Alguien refería en una regresión elementos propios, eh, ella, ella fue sometida a una regresión y veía, de sus vidas anteriores, veía elementos eh, asociados, por ejemplo, a violencia. Y bueno, cada uno aportó un poco la, la, la, la descripción del. del elemento diríamos energético que, que representa esa casa 12 y eran muy afín a escenarios de lucha, muchas veces de violencia, en otras de rechazo. Bueno, abro esta imagen porque es que estoy buscando algo, una imagen extraordinaria a propósito de nuestro curso de astrología esotérica, de los nodos. Esta, esta imagen me parece fenomenal, hablando de los nodos, eh, porque el nodo norte, el nodo sur es esto, o sea, es un poco lo que uno, que es como la casa 12. digamos, o sea, tengo mi saco lleno de algo, fíjense que es como si yo lo tuviese ya muy lleno, yo ya traigo un, un costal detrás de mí, una maleta, un equipaje, verdad pero fíjense que el nodo norte está por llenarse ¿Mm? y mi casa 12 ya viene repleta de muchas cosas, de muchos dones, de muchas fortalezas, de muchas falencias, bueno, de muchos aprendizajes, debo llenar la función de mi casa 12, a través de lo que yo ya tengo, pero fundamentarme en mi nodo norte, que es llegar a la casa. Esa casa en astrología esotérica es el ascendente. Entonces, esta esta esta imagen quería con esta imagen quería que visualizáramos un poco ese puente entre el pasado y el futuro. Y a propósito pues de los registros de casa 2, entonces mencionaba que uno debería hacer observancia Más que para quedarnos en la observación externa de lo que viví, de lo que hice, hombre, ¿qué registros desde mi casa 12 me boicotean? Tanto que hay una definición muy hermosa de la casa 12, bueno, muy interesante, que es los enemigos ocultos. Sí, eso, desde la astrología clásica se sostiene efectivamente el tipo de enemigo oculto. Sin embargo, muchas veces también somos internamente nuestros enemigos ocultos, quienes nos encargamos de auto boicotearnos. ¿no? Entonces, más que el enemigo que emerge externamente como posible enemistad oculta, deberíamos también reflexionar qué clase de enemigos ocultos somos con nosotros mismos. Entonces, la época del cordón umbilical, el vientre, un, un extraordinario ejercicio que cada uno de ustedes eh, debería hacer con sus respectivos esquemas y con sus respectivas cartas. Bueno, ¿y cómo pasa el tiempo, no Marce? Ya nos quedan. Pasamos corriendo, sí. Estaba pensando el, el, ¿cómo poder ver que pues eso es otro mecanismo que casi siempre utilizamos y es como el afuera es el que nos está, es un mecanismo de proyección, el que, el que nos está haciendo eh, las cosas malas, el que no nos permite, pero esta parte. De, que tú dices ahorita al final me parece supremamente importante, ¿Qué, ¿qué es lo que está dentro de mí que no me ha permitido lograr eso que quiero? Eh, pues tú lo pones con claridad, uno es que, pues indudablemente a través de la lectura de la carta podemos empezar a ver cuáles son nuestros retos, en dónde es que de pronto tenemos dificultades, pero también cómo yo mismo en este presente estoy encontrando en el afuera, que es muy bonito, eh, digamos, el, el ese otro que es mi espejo, Eh, yo les contaba que en mi trabajo la carta natal es una herramienta dentro de toda la consulta y, e, e independiente inclusive de la misma carta es bueno y en este presente que estás viendo de ti mismo, cómo te están presentando las cosas, porque ese afuera está mostrando ese, ese mundo interno es ese, lo mismo que la carta natal, como es afuera, es adentro entonces ese mundo interno te está mostrando eso, ese mundo externo te está mostrando lo que, lo que debes trabajar adentro tuyo cuando va uno la carta lo puede de pronto visualizar con mayor claridad ese espejo que, que es el afuera que es tan valioso y que muchas veces nosotros lo entendemos como un enemigo lo podríamos ver desde, desde ese, ese afuera que me está mostrando cosas para yo poder aprender y muy seguramente nos facilitaría la vida es muy interesante poder observar ese adentro y el afuera y pues ahí lo estás mostrando desde el nodo que me parece maravilloso claro. ¿Qué cosas proyectamos y que de que nos encargamos de proyectar cuando uno proyecta tanto y observa tantas cosas afueras porque algo de mí adentro se está revelando en los demás lo veo en el espejo de los demás muy marce bueno yo creo que hemos dialogado de tantos temas por ahí internamente nos han hecho algunas preguntas observaciones algunas personas nos dicen que quieren que les leamos su carta Bueno, digamos que este no es un escenario tanto como para hacer consulta al aire. Digamos, eh, sí podemos ver cartas para digamos, efectos de ya, con algunos ejemplos, de llegar a tocar casos concretos, si nos gusta ver cartas, ejemplos. Digamos, la tertulia no está diseñada formalmente para hacer una lectura de interpretación de un caso o de una carta en general. Me explico, es decir, para espacios de consulta, pues esos espacios de consulta ya se pueden diseñar a nivel externo. Eh, tanto con Marcela o conmigo, es decir, para efectos de consultas pero pues digamos si la tertulia busca es que si miramos casos de cartas de personas sea con el ejemplo específico de lo que se está tratando ¿no? entonces sí podemos ahí mirar la carta, analizar pero pues digamos la tertulia no tiene como objetivo lectura integral de carta no porque pues sería algo como eh, complejo por razones de tiempo y más aún porque pues no es el objetivo de la tertulia Eh, ya estamos llegando pues al final de nuestra sesión de, lo, de hoy, eh, estén muy pendientes, estén muy atentos porque estaremos próximamente trayéndoles algunas sorpresas relacionadas con eh, algún evento que por allí Jairo quiere plantear, él me ha dicho extra micrófono que le gustaría hacer una especie como de fiesta de 31 de octubre, de Halloween, bueno, que los posibles y Eh, interesados o interesadas pues nos hagan saber y que él se encargará de la logística y todo en fin entonces que que ahí se cuadrarán las cosas eh, estos son pues ya algunos anuncios parroquiales al final de nuestra sesión del día de hoy eh, bueno no sé Marce si tengamos bueno aquí por aquí recibimos y sí, internamente pues te mando los datos Marta bueno eh, no sé qué otra observación tengamos por allí Gracias, Mariel, por tus observaciones, a todas las personas que por aquí nos retroalimentan, Marta, Lucía, ok, quedamos en contacto. Bueno, no sé, Marce, que nos puedas comentar. No, pues agradecer nuevamente, Diego, el día de hoy, agradecer a todos los asistentes. Eh, pues este estas tertulias son básicamente sentémonos y hablemos, hablemos de un tema que nos permita relacionarlo indudablemente con todo con toda la astrología para mí resulta muy interesante porque porque como te he contado Diego en algún momento hacer integración no es tan sencillo pero cada vez me, me clarificas mucho más cuando podemos poner estos temas y, y verlos pues dentro de la carta eh, sí eh, reiterar que básicamente aquí podemos tratar muchos temas eh, sería muy interesante que Ustedes que están participando el día de hoy nos contarán pues cuáles temas les gustaría, de cuáles, acerca de cuáles temas les gustaría que habláramos, y seguro que eso es lo que vamos a retomar de aquí en adelante todos pues, los viernes a esta hora. Pero de todas maneras, pues para hablar de astrología, afortunadamente tenemos mucho tiempo. Sí, y como en este caso el tiempo nos escasea, pero. <risa> Pero no, muy grato charlar con ustedes y de eso se trata de que la astrología cada vez la consideremos más integral a pesar uh -huh. del enfoque que cada uno quiera tomar con la astrología. Todos los enfoques son válidos, pero quizás uno de estos grandes objetivos es que pues más allá de nuestro enfoque particular nos ampliemos a, a ser suficientemente integrales. Bueno, a todos ustedes los que nos acompañaron en el día de hoy, muchas gracias, seguiremos por acá escuchándonos, nos oiremos nuevamente el próximo viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana hora local Colombia, que tengan entonces un resto de semana bien positiva, bien energética, con muy buena vibra y bueno, seguiremos en contacto.